Jairo, cuéntanos un poquito qué pasó en la Larroña. Eh, se conversó, la empresa planteó, don Jorge, que es el dueño de la empresa, planteó su, su cultura y que se va a cancelar esta semana y se está solucionando el tema de la empresa. ¿Cuál es la actitud que tienen los trabajadores ante esta información? Eh, se va a vol volver a la empresa ahora, se llamaron la, a la empresa de buses y se va a volver a trabajar y el día de mañana va a ir don Jorge a hablar con toda la, toda la planta. Cuéntanos un poco cuál es eh, la posición que van a tomar ustedes como sindicato con respecto a la situación financiera que está viviendo la empresa. Eh, vamos a apoyarla en todo lo que se pueda, eh, seguir trabajando y todo lo que el sindicato pueda aportar, se, se va a aportar.